Somos la mestiza, esto es FM Las Chacras, la radio detrás, la sierra, de 8 a 10 de la noche. Te cambiamos el ritmo, te movemos las patitas. Acá la mestiza está bailando arriba de la mesa. La picada full, los quesos, los fiambres y el whisky. Con Alejandro Garrido en los controles, somos FM Las Chacras. Acordate que el programa sale también los jueves de 10 a 12 de la mañana y los sábados por FM Sierras en el bajo. Los sábados de 8 a 10 de la noche. Somos la mestiza y estamos en vivo con visitas ilustres. Está el Chaco Luque en el estudio, está Pablo Tambor. Los locos viajeros han llegado a tierra chacrense y van a estar en el programa. Nosotros arrancamos nuestro programa de la semana con P18, la banda de Tom Darnall, tecladista de Mano Negra, que le puso el nombre e ese P18, que es medio raro. Por un barrio latino y de inmigrantes que hay en París, que es el barrio 18 de París. Y bueno, es el nombre de la agrupación Deriva, de la P de París, y de la Pachanca, que es el primer álbum de estudio de la banda francesa Mano Negra del 88, ¿se acuerdan? Hace un montón de años atrás.、Eh, bueno. Una banda tremenda porque metió dentro de lo que era la música de Mano Negra, incorporó cosas nuevas, trajo un poco de rumba y de salsa. Tom Darnall se fue a vivir a La Habana por tres años y se dedicó, junto con otros músicos locales, a definir el sonido de una banda nueva que quería hacer, que se iba al final de cantar por la rumba cubana mezclada con toques electrónicos. Así que esos tres años de laburo. Le generaron que la banda sacara este sonido característico. De ahí viajaron y fueron a París, grabaron y hoy son P18. Ya no existen, pero tienen tres discos tremendos: Urban Cuban del 99, Electópica del 2002 y Viva P18 del 1 8 De esta banda rabiosa que es P18, vamos a escuchar dos clásicos, tres clásicos de l programa, ¿eh? Eh, porque son temas que he pasado mucho en otra etapa, cuando estaba en la verde en la plata y acá. Yayavo, oye Mulata y escuchen Mi Conga. Con ustedes, P18. ダブルラーゼ、ダブルラーゼ、ダブ maestra en el territorio ¡Déjalo! libre. El ejército Estamos en 1980. tengo nueve años y soy adicto a las figuritas del reino animal. Cada billete que llega a mis manos, cada moneda, voy y compro paquetes de cinco figuritas. Los abro con nervios porque me falta solamente una, la 64. Me falta la tarántula. Nombre científico: Euripelma californica. Tengo todo el álbum lleno menos la tarántula. En la vida de todos los días cambio mis costumbres. de golpe y porrazo quiero ir a hacer los mandados siempre yo para quedarme con el vuelto olfateo la presencia de la plata mi mamá le dice a mi papá por ejemplo roberto anda acá enfrente y comprame un caldito honor voy yo grito deja que voy yo que papá está ocupado Todos están felices con mi nueva personalidad. Empiezo a ser el hijo que había n soñado siempre. Cuando no hay nada que comprar en casa, me voy a lo de mi abuela Chole y le toco el timbre con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Querés que te haga los mandados, abuela c h o l a Si me pide un kilo de pan, le compro tres cuartos. Si me pide leche, le compro la vascongada, que es más barata. Me quedo con las monedas y me compro figuritas. Y así muchos días, pero la tarántula no aparece. Compro de a cuatro, de a seis paquetes. p i s o n i el quiosquero me quiere más a mí que a la esposa. A la tarde me encierro y miro el álbum. Cada figurita tiene una historia. La cebra me la gané al chupi en el recreo. El hornitorrinco me lo regaló mi primo. La anguila eléctrica se la fané a Sebastián cuando se durmió. Miro el álbum con orgullo hasta que llego a la hoja que me avergüenza. La hoja número veintidós. Donde hay un hueco que dice la tarántula. Euripelma californica. Un fin de semana por medio vamos a San Isidro a visitar a mis abuelos ricos. A mí me gusta ir porque me dan plata, pero no la plata común que existe en Mercedes. Me dan billetes que acá no hay, como por ejemplo un verde. Con un marrón te c o m p r a s cuatro paquetes de figuritas, pero con un verde te c o m p r a s veinte paquetes, es decir, cien figuritas. Mi sueño es tener un rojo y gastármelo de golpe en cuarenta paquetes. Pienso que si te c o m p r a s doscientas figuritas te tiene que aparecer la tarántula por lo menos cuatro veces. Cuando volvemos de San Isidro vengo en el auto apretando un verde que me dio mi abuelo rico y e l otro día respiro hondo y me gasto el verde entero en figuritas el quiosquero Pisoni se está construyendo la pieza de arriba gracias a mí por el camino voy abriendo los paquetes y voy diciendo en voz baja la tengo la tengo la tengo me dejo tres paquetes sin abrir para después de comer desa de e manera sigo teniendo algo por lo que vivir c e n o sin pensar sin disfrutar sin levantar los ojos del plato me preguntan qué te pasa No contesto. Antes del postre me voy a la pieza y abro los paquetes que me faltan. La jirafa puta aparece siempre. También sale la boa. Y la figurita que más odio de todas es el c i e n p i e Porque cuando la vas sacando de a poquito, cuando vas o r e j e a n d o para darle suspenso, te da la sensación óptica de que es la tarántula. Entonces el corazón te empieza a latir fuerte, pero en seguida sale entera la figurita y es el c i e n p i e La tengo repetida cuarenta veces al c i e n p i e La concha del c i e n p i e A la mañana del otro día mi mamá me pregunta qué pienso hacer con la plata que me dio mi abuelo en San Isidro. Me dice qué te parece si te compramos unas zapatillas. Le digo que me parece bien pero que la plata se me acabó. Mi mamá se pone a llorar. Siempre llora cuando menos te lo esperas. También te pega cuando menos te lo esperas. Cuando te pega es porque te mandaste una cagada normal pero cuando directamente llora es porque te mandaste una cagada gigante. me dice que soy un imbécil empieza a buscar el álbum del reino animal y lo rompe cómo te vas a gastar cincuenta mil pesos en figuritas anormal me dice llorando vos sabés cuánto gana tu padre cuando mi mamá llora está más o menos tranquila porque se preocupa de llorar y de que no se le vaya la pintura de la cara pero cuando para de llorar empieza a acordarse de por qué la hiciste llorar y ahí lo mejor es que te escondas porque no te faja despacio te faja a lo loco A lo loco es cuando te faja s repitiendo la misma frase mientras te va fajando vos sabés sácate cuánto gana sácate tu padre sácate así te pega mi vieja y va repitiendo el ritmo sujeto chancletazo predicado sopapo objeto directo chancletazo y no te queda otra que hacerte un bollo y esperar que se le acabe la bronca o esperar que aparezca la tarántula y que se acabe la infancia Somos la mestiza, somos FM, las chacras, e n t r a s la sierra y tenemos invitados. ¿Cómo anda mi amigo el Chaco Luque?、Nos、Muy buenas、visitando. noches. ¿Cómo anda, amigo? Muy bien, feliz la verdad de estar acá.、Si? Esto es como, no sé, como un sueño. Estoy viendo v i un sueño ahora. Hace Le... Un montón que te queríamos traer, justo viniste, qué bueno. Bueno, salís todas las noches en realidad, todos los, los programas digo. Y encima, como te tienen cargado acá, la gente te cargó, ¿vale? En, en el poemario de la radio, muchas veces salís en horarios raros, ¿no? En la mestiza, a p a r e c í s de golpe. Muchas veces yo a las 9 de la mañana, cuando iba para las jarillas, sacaba el auto y aparecías de golpe. Qué bueno, a mí me sorprendía, yo estaba en Vilanova, ¿no? En Barcelona. En Barcelona. Y de repente. Terminaba de trabajar y me iba. A... Siempre tenía el, el, el, en el teléfono la radio, ¿no? La aplicación. Sí, y de repente pasaba por un bosque y me llevaba una latita de cerveza que salía cansado de trabajar, y me iba por unos caminos viejos, así como.、Eh, ahora lo están restaurando, eran caminos de trashumantes, ¿no? Y pasaba por ese bosque para cortar camino para llegar a mi casa, yo vivía a orillas de, de, de, de, del mar. Pero había todo un bosque detrás, ¿no? Por donde、sí. cortaba camino. Y de repente me, toma, me, me, me sentaba en, un, en, un, en una piedra ahí mirando todo ese paisaje y aparecía un poema. a q u increíble! <risa> había una cerveza y digo: qué, ¡qué mágico que es la radio! Es,、eh, para mí es fundamental, ¿no? Yo me crié. A los seis años nos llevaron. Mi familia se, se fue a, a, a un loteo que estaba entre dos, dos, este, dos, dos campos grandes y era todo monte salvaje, ¿no? Y entonces ahí me crié. Y la radio para mí siempre fue como.、Eh, no sé, esa,、eh, esa conexión con otra cosa que o sea lo que veí, veía y vivía cotidianamente, ¿no? Soy hijo del de o s radioteatro. s Tuve la suerte de, de,、no、sé, de, de vivir ese momento, n o que después se acabó. Amo los radioteatro. s Me comí toda la de los bandoleros. Me acuerdo que el, uno de los primeros、eh, programas así de, de este tipo era una historia del de León de Francia, era de otro lado. o ¿no? n <risa> Y ahí empecé yo a, a como a copiarles, ¿no? c ó m o empezaba el, el programa, ¿no? Soy como el león de Francia, mi espada por los caminos va dibujando el destino de mi ciudad de Francia. Por tanto dolor y pena, por el déspota que humilla y el terror de la Bastilla, nació esta rosa encarnada que regala su fragancia. Y ese. <ríe> y ahí empezó a jugar. Yo jugaba con eso. Y cantaba las canciones que pasaban. Porque era la única información que tenía, ¿no?、Eh... La puerta d e l infinito era la m e la m r Sí, y me j o d í ó un montón, por ejemplo, a la noche, o, o un programa deportivo, o o un programa de tango, por ejemplo. Yo quería escuchar un, un programa que hablen de los platos voladores, de otra cosa. Claro. Me, ¿no? O, de tarzán, o ¿qué es eso? de tarzán, de los animales, de o, de los, o algo que me dé miedo, por ejemplo.、Claro. ¿no? Que esas cosas aburridas para mí, escuchar eso a los 7, 8 años. Y bueno, después todo, los, las historias de los bandidos rurales: Hormiga Negra, Juan Moreira,、eh, Chamacole, Mate Cocido, Los Hermanos Velázquez. En corriente, de hermano,、eh, eran de corriente los hermanos Velázquez y, y fueron al Chaco. Era una especie de Robin Hood así. Claro. Nos r o b a b a n a los ricos y repartían. Y repartían a los pobres, los pobres lo escondían y así sucesivamente. Y eso me, me inundó la cabeza de, de maravillas, ¿no? Una vez, me acuerdo,、eh, estaba Nazareno Cruz, el lobo del pajonal. Y bueno, y esa s cosa s que te da la radio, ¿no? Que... Te tenés que imaginar todo y eso es maravilloso, ¿no? Es como eso, como leer un libro también. Claro. Más o menos la misma magia, ¿no? Y me acuerdo que viene a, a Barranquera, yo vivía en Barranquera, viene un, a, un, a, a un circo y traen el, el elenco de l Verdad d o Teatro. Y, y me fui con unos amigos. No teníamos plata. Entonces nos metimos por atrás, que s e ya estaba lleno de a l a m b r e de púa. Me acuerdo, tengo todavía una. Una cicatriz. Queriendo entrar al <risa> podio. Claro. A y me corté ahí, no me impotó r nada y nos metimos despacito por la carpa y bueno, veíamos cómo se transformaba el obisón en, en poco tiempo. ¿no? Y fue maravilloso. <risa> Muy bien. Nunca más te abandonó la magia. ¿Cómo surge lo de escribir poesía? ¿De dónde viene? ¿De leer poesía o viene de vivir l a en las cosas? La poesía viene un poco como. Viene para salvarme, ¿no?、Eh, en un momento conocí a, a Semilla, en Semilla,、eh, Patricia, su mujer y su hijito que se llamaban.、Eh, no me acuerdo ahora. Pedracho、eh, sí, se está acordando, Irene se está acordando、sí. cuando les escucha porque es u n amiga, a e l Semilla. Ah, mirá,、eh. qué bien.、Eh. Y entonces. Conocí a esos chicos que eran artesanos muy jóvenes y en Corriente, donde vivía. Yo estaba viviendo en ese momento ahí en un camping, en Emilio Mitre se llama el lugar, el, el camping Mitre. Y pasaban muchas cosas ahí, porque era un antiguo vivero, entonces tenía toda un, una vegetación muy exótica, ¿no? Había un, un gomero de la India y era una cosa gigante. Un montón de, de, de, de árboles este, exóticos y grandes, buenísimos el lugar. Y pasaban de todo ahí. ahí. Era como, el, como el, un lugar de paso para todos los, los viajeros, ¿no? Artesanos y viajeros que pasaban a dedo a ir a, a, a Misiones o a Corriente mismo, ¿no? A, claro. A, a hacer sus experiencias. Había cucumelos y cositas ricas por ahí. Y, y nada. Aparece Semilla con su familia y me habla de la poesía.、Y、yo pensaba que la poesía era, qué sé yo, algo de, de la bandera. Muy viejo, ¿viste? De los, qué sé yo, de los griegos, cosas así. Y bueno, la cosa es que nos hicimos muy amigos. Y entonces me habla de, de Salta y de los poetas de Salta. Y e、bueno, ahí empezó la cosa un poco, ¿no? Y yo para entonces había venido, venido de, un, de una experiencia de, de viaje que creo que fue la más grande y la más importante, ¿no? Que lo hice justamente con, con Pablo t a m b o Con mi amigo y hermano Pablo Tambor. Y había muchas cosas que no, que, que no habían pasado y que no tenía explicaciones, ¿no? Y, y bueno, entre las cosas que él trajo cuando volvió era la mitología de una, de, de una comunidad de, de Colombia, de la Sierra Nevada, que son los cogis, que se autodenominan los hermanos mayores. Y esa mitología me pegó y me pegó lo, lo, los relatos de mi amigo que me hablaban de, de unos seres que eran maravillosos, ¿no? que tenían cara de nenes, todo vestido blanco, se reían todo el tiempo. Y una historia de de unas personas que van arriba y él, ellos le, le preguntan qué vienen a hacer. Y le dicen que abajo no se sentían bien, que ¿no? estaban mal. Entonces ellos le s decían que si no los querían, abajo. Que se queden con ellos, que ellos sí les van a querer. Y bueno, hay una mitología, ¿no? Que hablaba del agua. El agua,、eh, el agua eh, primero no había nada, no había gente, no había planta, no había flores, no había pájaros, no había nada. Solo el agua. El agua era el pensamiento y el espíritu de lo que iba a venir. Eso, en síntesis, era un poco la mitología de ellos. Y me cautivó todo eso. Entonces, pues, en ese momento estaba un poquito. Desorientado, ¿no? Y me pareció una buena causa. Así que me propuse irme a vivir con, los, con ellos,、sí. ¿viste? De mi estado, mi lugar. Entonces hice todo un camino de, trazado así. Sí, había, llegamos hasta Ecuador y ahí nos separamos. Y después volví solo por Perú, Chile, y en ese, en ese lugar de Chile, en el desierto de Atacama, Me pasó una cosa impresionante, ¿no? Porque por primera vez he visto el, la inmensidad tan de cerca, que me agarró un vértigo hacia arriba. ¿no? Se desvanecieron todas mis creencias. Era la primera vez que veía la inmensidad. Y entonces lo tuve así como, bueno, el, el camino lo, empezar, lo voy a empezar, porque yo me i b a en. en Y la salta, de salta eh, eh, paso Socompa y ahí pasaba San Pedro de Atacama para sacarme t o d a l a propagandas y, y nutrirme de energía y seguir. Y bueno, tenía un camino largo. Así la cuestión es que cuando conozco a Semilla y me habla de eso, empiezo por a fallarte. Y entonces justo me habían ido a visitar amigos de de La Plata. Y, y arrancamos el camino, así, éramos varios. Nos dividimos en, en dos partes.、Eh, dos se fueron de a d e d o que llegaron primero, eran lindos y así. El Mono y el t o u <ríe> No, el t o u y Verónica. Ah, el t o u y Verónica. <ríe> Lavero Jenkins. Sí, y por otro lado. Y m o el m o n una o y amiga... el mono Rolier. El mono Rolier y, y una amiga que nos hicimos ahí, Barbarita.、Eh, sí, la, que, la hermana del chico que mataron en Salta. No, no, no, no. ¿No es Lagens? No, no, no. No, no, no, no. Es no esta era Antonini. Era, la otra Barbarita. Otra Barbarita, sí. Es, ella era hija de la poetisa、eh, Marilín Morales Segovia. Mira. La, Dueña de la vida y la libertad, eso,、sí. que lo cantó Terra g o r r o s Y bueno, nos fuimos de Polizón nosotros, agarramos un tren de carga y, y arrancamos. Hasta Villa Ángela, de Villa Ángela seguimos y, y bueno, al final terminamos llegando ahí a Cafallate. Teníamos, nos j u n t a m o s todos allá y nos vamos para el c e r r o ¿no? Y, y bueno, fue una experiencia hermosa. Me acuerdo que llevamos dos amajuanas de vino y, y la gente nos tomaba el pelo, nos decía que no, que teníamos que llevar agua. Llevamos agua y había un río, el río Colorado. v a m o n d e nace la poesía. Bueno, pasaron un montón de cosas realmente. Llegamos ahí y me voy a poner el vino en el, en el arroyo para que esté fresco. Y claro, no me di cuenta que hay una piedra cuando pongo el, la amajuana de vino, eso fue. Como si hubiesen matado a alguien. Y bueno, ahí quedamos. Pasaron muchas cosas. Al final de todo, bueno, con Semilla fuimos a, a lugares emblemáticos de ...de Salta, ¿no?、Eh, a un lugar que se llamaba El Bar Los Amigos, que era un garaje ¿eh? con unas letras rojas pintadas así básicas: ...que es el Bar Los Amigos. Y adentro era como te, entrar en un tonel vacío, ese olor a, a vino ranciado, ¿no? Y bueno, ahí se juntaban todos los poetas. Me hablaba de la relación de, lo, de la poesía del, del, de, la, de, la, de los salteños, de los poetas salteños. Y era impresionante, ¿no? Porque en ese lugar era un lugar de encuentro y todos eran poetas: el peón de albañil, todos, todos. Y todos en distintos medios, que el, el más frecuente era el, el vino, obviamente, ¿no? Ahí están las. Cafallate, la los buenos vinos. Y me contaba la historia de dos poetas viejos, ¿no? Por eso a él llamaban Semilla, porque era el más chico de toda una generación de poetas. Y, y estos eran dos hermanos, que estaban tan metidos en la poesía que. Cuando no, te, no, no escribían. No, no le surgía ninguna, ninguna idea, ninguna imagen ni nada, salían a provocarla, a provocarla violentamente, a patear una vidriera, agarrarse con los policías, algo que le generaba una emoción y a su vez una imagen para crear una poesía. A ese nivel de compromiso estaba esa gente.、Que、al final, uno terminó en la selva y nunca más se supo de él. Su que más... Incorregible socialmente, <risa> digamos. Y bueno, así. La cuestión es que todo pasó así y me quedé solo al final. En, en, ese, en un lugar que se llama、eh, Lorohuasi, en Cafayate. Después nos, nos separamos todos. Y que en s o l i a r i d a d empecé a hacer mi trabajo personal, ¿no? En esa soledad, en esos lugares inhóspitos,、no、a, a revolcarme, no ser un animal más. Y verme, ¿no? Y, y confrontar con mis desgracias, s ¿no? Mi s resentimiento, s mi, mis historias, ¿no? Jodidas. Y ahí nació el poema. Vivía en un, en, en un ranchito de piedra que estaba arriba del, de los cimientos de lo que habían sido las ruinas, ¿no? Lleno de mortero, un lugar maravilloso. A orilla del río Colorado. Entonces hacía trabajos así personales, ¿no? Ahí, como por ejemplo, bajaba el, el, el, el agua del río Colorado súper helada, y me metía ahí a aguantar lo más que podía, y cuando estaba morado me subía al peñasco para calentarme de nuevo y esas cosas, ¿no? Para, en realidad, para un poco para, para calmar la, los vicios de mi cuerpo y. Empezar a apoderarme, ¿no? Decir, ¿no? Y bueno, más o menos por ahí nació esto, que, que dice así: En un momento, antes de volverme totalmente loco de desesperanza y opresión, algo o alguien aflojó mis cuerdas, y los caballos enloquecidos que corrían por mi mente desaparecieron. Y en cambio a pareció todo un valle de sensaciones nuevas. Yo conocí el valle interior del gran valle, descubrí los nidos de estrellas, uno por uno. Mi cuerpo tendido sobre un peñasco y en mi rededor el cauce frío del río colorado. Dejé mi alma alada allá, donde el viento chifra en la quebrada. Con el Chaco en vivo, con el Chaco Luque en vivo, nosotros somos La Mestiza.、Nos、vamos a ir a un bloque de música peruana, una banda peruana que fusiona la música afroperuana con la electrónica,、eh, música global del mundo también y con géneros contemporáneos. Es una banda muy, muy conocida ya por el 2000, 2001, los músicos limeños, muchos del Callao, del Puerto. Eh, basados en distintas ciudades del mundo, porque Ramón Pérez Prieto y Pierpa de Bernardi estaban en Lima, Rafael Morales en Londres, Carlos Lee Carrillo en Hong Kong y Grimaldo el Solar en Barcelona.、E、inspiraron una nueva generación de música moderna, hecha con músicos de diferentes países, combinando、eh, la escena mundial con Lima, ¿no? con influencias afroperuanas. Toda una mezcla, un cóctel cultural que fue muy importante en aquel momento, en los primeros 2000. La banda se llama Nova Lima. ¿sí? Eh, ellos venían de una banda de rock psicodélico que era Avispon Verde. Hicieron dos álbumes, a b i s p o n Verde y Plan 9. De ahí que empiezan a coquetear con la música electrónica, con el reggae, con el rock, con el afrobeat. Y bueno, para el principio de la banda se invita a un músico afroperuano muy conocido que es Mangue Vázquez. O、mangue, que introduce el primer cajón en una canción de Nova Lima ¿no? y convierte al final el cajón en el alma de Nova Lima. Esto hace que, que, bueno, que la banda empiece con cajón y congas a tener un sonido muy propio, pero también muy internacional.、Eh, bueno, una re banda, la traigo, me gusta mucho, tiene un montón de discos.、Eh, hasta hace muy poco salen discos de remixes de la banda, está buenísimo. Vamos a poner dos temas de esta banda peruana de la costa. El primero, Conche Perla y Coba Guarango. Con ustedes, Nova Lima. ¡Ah! ¡Coba! a a s í ¡Vamos al norte! La mestiza, una puñalada en el corazón del imperio. Estamos FM las Chacras, estamos en vivo con nuestro amigo el Chaco Luque. Y fuera del aire, hace un rato hablábamos sobre los amigos músicos que uno tiene y que se ha cruzado. Y yo me acordaba de los Ya Live, una banda b r a s i l e ñ a que a mí me encantaban, que hacen red, que son muy buenos, son una re banda en Brasil. Y acá, por supuesto, son totalmente desconocidos. Y me acuerdo de chatear en el primer Facebook que tuve, que era uno que se llamaba. Eh, la, mestiza F, eh, la Mestiza era el, el Facebook que tenía y había llegado como al límite de 5.000. Pero como lo hice al principio, cuando recién in, inició esa red, claro, le habían mandado solicitud a un montón de músicos del mundo recontragroso que a mí me gustaban de música étnica y me habían aceptado todos, porque en esa época nadie tenía Facebook. Era un Facebook con 5.000 amigos, pero del programa. Entonces eran casi todos músicos: tenía Rico Rodríguez, a los Escataraitis, un montón de bandas y tenía esto ya live. Y me acuerdo que el loco charlando con él, que le decía que lo pasaba en el programa, que me encantaban los temas. Me decía, ¿no querés ser el manager de, en Argentina? Conseguíme fechas, tocamos con otras bandas. Y por un momento empecé a temblar y digo, no, no puedo, no estoy capacitado para dedicarme a eso, a full time, en ese laburo tremendo que era hacer eso. Y pensaba en vos, Chaco, en, en la cantidad de músicos que habrás conocido en Barcelona cuando estabas ahí en el bar de Marita y con toda aquella movida. De esos años, ¿no? porque vos hoy justo hablabas de Papa Orbe. ¿Cómo es la historia esa de Papa Orbe? Y fue en el bar de la Marita, justamente, en Vilanova, el club. Sí, ahí lo conocí a l o r b e que era su amigo.、Eh, en ese momento, en el 2004 más o menos, Vilanova estaba lleno, pero lleno de músicos. Hablaba Orbe de, no sé, de personalidades africanas, de, la de, música, todo, el mundo. ¿no? Sí, de todo el mundo, porque es un lugar tranquilo, está a 45 kilómetros de Vilanó, de ¿En Barcelona,、sí. entonces es un lugar tranquilo y encima hay con muchos festivales. En ese tiempo había festivales impresionantes, que yo, para mí era mi sueño, digamos. ¿no? El, el, el que más me, me gustaba era el FinPT. Festival Internacional de Música Popular y Tradicional. Ahí vi, p e r a tantísimos músicos de todo el mundo, he visto mongoles, tibetanos, africanos, de todos los, los continentes, s ¿no? n y, y, y nada, con el Orbe,、bueno, con el mismo s hermano, y él era un melómano increíble, así que h u b o muchísimas cosas juntos, s ¿no? Y. Ni nada.、Eh, pasaron muchas cosas. Hay u n algo cosa, a muy lindo, ¿no? Que en su moto nos íbamos escuchando música y, y hablando. Y en un momento dice: ¿Y conoció a Bambán? いい o Y, y nada, cuando yo lo conocí, estaba、eh, digamos que estaba en el paro, ¿no? Como sin trabajo, y venía de dejar la banda porque se, se disolvió en ese momento d o m i n g u e z que él pasó a formar parte después del de, de accidente que, que le ocurrió a d o m i n g u e z cuando vinieron a. A México, o ¿no? Sí, a hacer el, la gira por Violet, América. El bajista, ¿no? Sí, sí, que era argentino, o ¿no? Sí. Y era n muy amigo s del Orbe también. Claro. Y entonces él pasó a sustituirlo y le、en、dio el bajo. Otro, otro. En el bajo, pero también en el tres.、Claro. tres, Claro, y le dio otro toque, ¿no? Claro, le aportó otro toque. Buenísimo,、cosas. sí. Bueno, l Orbe es una persona, una personalidad en realidad, ¿no? Era, era música. Él salió de Cuba como 3-0, de Santiago de Cuba, que dicen que ahí están los mejores 3-0 de la cuna del 3,、eh, como músico de. De conservatorio, así un monstruo. No, todos son músicos conservatorio, s、sí. los cubanos, y los que no son de conservatorio son buenísimos、claro. también. c o pero es que. Y u e ha ido nivel de música. No, no, claro, él salió de conservatorio. Y era tercero, así solista. Sí, y salió de ahí como músico, creo que tuvieron que adulterar el documento. Esto creo que me lo dijo él. <risa> ¿no? Para ser, porque tenía 17 años. No podía salir. salir de ahí con. Con alguna banda, con, No, con, con, con, con, con el que tocaba el piano en, en Buenavista Social Club,、ah. con el día de se salvar. No? no, no, no, me viene Lucho González, pero no sé si Lucho González. Bueno,、viene. pero el pianista, el de ahí, pianista, el se místico se lo lleva viejito, de gira. claro, van a Europa,、claro. después no puede volver. Y como tenía Bueno, su familia y todo, se instala en, en Colombia. Sí. Y ahí se hace productor de banda y trabaja, trabaja en, en, con, con discográfica. Y también ahí conoce a Totó la m o m p o c i n a Claro. Y se, se integra la banda y no sé cuánto tiempo e s tuvo. Y, Pero tocó en todos lados.、Claro、y con, ¿no? sí. con Topora Mutanta también creo que tocó. No lo sé, eso no lo f u Pero sí, e, e, este, como dice, por poco no tocó con Colón, porque la verdad que. Sí, tocó con t o d o n Papa、todo. Orbe, hoy por hoy, es, el, es un nombre en Barcelona. Por ejemplo,、eh, los, hay unos peruanos que, que, que van allá y es Papa Orbe y los. Los científicos del sabor, ¿no? No, no, no. La p e r i b ó l i c a La p e r i b ó l i c a Cumbia amazónica, por、la、ejemplo.、Chicha. Y después, Papa Orbe y los t u l p e o n o s habaneros,、sí. que son unos monstruos que hacen cumbia, son s divinos, sí, colombianos. Acordeón, ¿todos, son colombianos sí, sí. Todos son colombianos, menos, menos la Orbe, la Orbe que, que es cubano.、Sí, sí, habaneros.、Sí, y ahora、eh, tienen los científicos, los científicos de sabor, sabor. Sí, que tienen, bueno,、eh, tienen ganas de venirse para acá. Te jodían para ver si les conseguía fe. Exacto. Te acá a <ríe>、eh, bueno, Río, si, si escucha chico, algún、no、productor、sabes. o alguien que quieran traer a Papa Orbe y los científicos del sabor,、una、no se van a a repentir. r Una recontra banda. Y nada, por le conocí a mucha gente. Pero a, a, cuando estuvo en Malanga, ¿vos los viste? Claro. Sí, sí, seguía, sí, sí, sí. Ya te digo que. No, porque、amigo. Malanga es, es raro, Radio Malanga, porque es una banda que en, en muy poco tiempo metió un solo disco. Y Todos los temas son impresionantes y tiene un nivel. O sea, lo que pasa es que el trompetista es un monstruo internacional del jazz. El Dennis, el huevo, él que el p a p a Orbe con toda、sí. su onda, la mina, la cantante es impresionante. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo fue eso? De... Sí, bueno, en realidad fue un, como, un, como una sociedad ¿no? entre p a p a Orbe y. y Dennis. e l、sí, huevo. El, huevo、no. el trompetista y, y el p a p a que tocaba el bajo. Así que nada, y, y empezaron a, a, a integrar gente n o para un proyecto que se llamaba Radio Malanga. Y van a Senegal, graban el disco en el Senegal.、Sí, yo estuve duro, en、boludo. todo ese proceso, v estuvo Increíble. buenísimo. Pero、sí. ¿Cómo la pegaron、no? en、bueno. algún momento? n o muy, bu muy buenos son todos. Sí, sí. ¿viste? Muy buenos son todos. Hay un. un... b r a z u k a también, n o s e a es una no, banda? No, ñ o no、ah. sabes q u e no, h a b í a un uruguayo.、Ah, p e r c u s i ó n quién hacía? La percusión, ah, sí, ah, bueno, uruguayo, uruguayo, uruguayo, ¿no? Uruguayo. Ur Sol, Sol.、Ah, Sol, Sol era uruguayo. uruguayo. Y su pareja era de.、No、me ¿Cómo suenan, b o l d o Ben, Ben, Ben, a e n b e l Ben, Ben, b e e n Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, a e n Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, b e e n Ben, b Eh, Bonísimo, yo lo vi con Richard Bona. Denise, l g u e r n n cuando、sí? vino Richard Bona a Buenos Aires, al、sí. Gran Rex, fuimos con Irene y lo presentó así como un monstruo total.、Y、el otro era Richard Bona, viste、claro. e s un gigante, un、sí, sí. sí, sí. imperial, <ríe> lo presentó como un monstruo total. Sí, sí. No, que era un monstruo, no, pero del, qué banda, qué sonido, no, pero para Orbe también, los temas. Ahora pusimos uno, ahora en un ratito va a salir la fanquística, me encanta.、Buenísimo. Pero también viste un montón de otros músicos que te cruzaste, además. c u a m e Sí, c u a m e c u a m e que es.、Eh, eh, ¿Ugandés? No, No, él es de Ghana. g a n a Ganes. í、sí. y se casó con mi amiga la Miriam, que es de acá de La Plata. Y entonces fuimos a un casamiento en el ayuntamiento de Vilanova, y fue un casamiento de lo más loco, así. Porque, claro. <risa> eh, eh. Me llevé un montón de instrumentos de percusión y empecé a repartir entre todos los que estábamos presentes.、Claro. Entonces armé una fiesta, pero gran tan hermosa, que las personas del, de, del ayuntamiento, los que habían casado, todos tan felices que nunca habían visto un casamiento así.、Claro. Maravilloso. Y de ahí nos fuimos todos para la coba. Siempre la coba estuvo presente en todas estas cosas, porque la coba era un, un bar así emblemático. ¿no? Eh, donde se conjugaban, o sea era un bar cosmopolita. Ahí había punk, había、eh, heavy metal, había gente de todo el mundo, n o、eh, africanos, latinos,、eh, yo qué sé, era un lugar de encuentro. Era un lugar de encuentro muy especial porque vos llegabas a ese a ese, a ese bar, e n t r a b a Y saludaba, y todos te saludaban con un beso, todos te trataban bien, era una cosa muy linda, muy linda, muy, muy bohemia. n o De hecho, había una, una historia ahí que una vez con Marita en su casa comiendo un asado los domingos, ella leía los diarios, que se l l en a la contra tapa, venía la vanguardia, venía una historia así, siempre muy, muy destacable, digamos.、Y、me parece un chabón que decía. Somos albañiles, panaderos, electricistas. No necesitamos para nada del de sistema. Si el paro y la marginación generara revolucionario, no habría ni paro ni marginación. Lucio Utulia. Nos pusimos a investigar. Era un vasco de aquellos que. ¿no? Que ya no se encuentra. n Bueno, tal vez hay un montón. Ojalá, ojalá, ojalá, porque sí, necesitamos m u c h o más de eso y que sean de donde sean, pero m u c h o más con eso. Era un tipo que, un, un vasco que no sabía leer ni escribir, le toca a la colimba, se va y, y, y se da cuenta que eso no es para él, porque él es incapaz de matar una mosca. Entonces se da cuenta que es, él no tenía nada que ver ahí. Entonces se roba todo lo que puede y se, y se va. Dice, ¿no? Se, se va al carajo. carajo. Entonces, claro, tiene que andar prófugo. Entonces se meten en e los pueblitos y qué sé yo. Se hace albañil y, y es muy dúctil con las manos. Muy dúctil con las manos. Entonces. e l t a d a No, el tipo empieza a falsificar. O sea,、ah. Es bueno falsificando. Y hace. Empieza a falsificar tra v e l c h e c k del Citibank. Lo funda el c i t i ¿Viste? Y toda la guita, si quieren, lo pueden encontrar en YouTube.、Eh, Lucio Utulia, un vasco de los grosos, revolucionario.、Mm. Él logró su utopía. Tiene un libro que se llama Mi Utopía. <ríe> y bueno, el tipo logra. Eh, hacer el, los, los jabrones, de hacer los, los Travel Check y empieza a sacar Travel c h e q u es una organización, ¿no? hay mucha gente que lo ayuda, pim, pum, pam, porque la causa, él, él, la, el dinero en realidad, él nunca lo usó para cosas propias.、Dale. Todo el dinero lo, lo, lo invirtió para ayudar a, a, la, a los movimientos、eh, revolucionarios ¿no? de acá de América, ¿no? Uruguay. Argentina, Nicaragua, todos los, los, los, los revolucionarios, él le apoyaba con el dinero del, del los Citibank. Los Citibank. <risa> Entonces, sí, <risa> Entonces, buenísimo. Entonces, en un momento lo agarran al tipo, lo meten preso, obviamente, ¿no? El <risa> imperio. Ese sí que le dio una puñalada en el corazón del imperio. Sí, se le dio de verdad. <risa> se le dio de verdad. Justo se le dio, pero no sé cuál. ¿En el banco? Al <risa> Citibank, no imagínate. No Y entonces, bueno, lo agarran, lo meten en cana y los, che los cheques salían, seguían saliendo. Entonces dijeron, no, vamos a hacer lo mejor: te vamos a sacar, te vamos a dar un dinero y devolvernos los charrones. Bueno, así fue lo que pasó. n o Y en un momento va, y eso está en el YouTube: va、eh, um, no sé cómo es, está con el, con el director del, del Citibank y entonces le da la mano, ¿no? Y el tipo le dice: Yo no h e r me a n no o m doy la mano a un, a un criminal、los、o algo así. Y él le dice: ¡Me cago en Dios! Ustedes son criminales que con su dólar matan todos los días y, y se muere la gente injustamente por sus dólares. Ese n n t e s e tipo realmente fue. Y lamentablemente hace poco se fue.、Bueno. Pero hay material. Bueno, la cuestión es que. Entonces, nosotros agarramos ese eslogan: n o somos albañiles, electricistas, panaderos, no necesitamos para nada el sistema. Y bueno, y lo pusimos abajo de una foto del Che Guevara, y ahí estaba. Y de repente el hombre llegó a Vilanova, l y obviamente los anarquistas y la gente de ahí lo llevaron a la coba. Así que en ese lugar pasaba de todo: personalidades como este hombre. Y músicos y cosas, bueno, por ahí pasaron paranoia, pasaron m u e r t o po hace poco.、Eh, que se yo la drinking, no sé cuánto que era la, la banda de una fanfaria de la, la banda del, del, de Víctor, el, el saxofonista de Radio Malanga. Radio ¿no? Malanga Cuando sí. Él tenía paralelamente a eso otro proyecto, porque eran todos músicos muy grosos, tenía n muchas cosas sí, ¿no? sí. Sí, sí. y tenía una fanfarria. Tenías fanfares h e m o s Y a la vez la imagen también te los cruzaste. Sí, por, por el fin peté, porque para mí era, yo estaba viviendo, pero el momento más feliz, porque con lo que me gusta la música, como lo que nos gusta bueno, la música. Con esos músicos además, sí, o sea que podías tocar. Con lo que nos gusta la música a nosotros.、Sí. Imagínate, de repente encontrar a todos esos músicos ahí. Yo me acuerdo, la primera vez, me acuerdo que fue impresionante, porque. Vi, yo no me acuerdo bien si era pan j a v i que abría la historia en gratis en Plaza de la Vila y después se pagaba 12 euros un espectáculo que todo era en toda la personalidad. He visto algo impresionante. En un principio, en una parte del escenario, estaba Duquende y el niño Poveda, que son dos gitanos sí, catalanes Pobeda, ¿no? que sí, tienen un nivel increíble. Tremendo amor.、Sí, no, no, son. ¡Grosísimo! o b u a v o ¡Que no tiene...! Pero Poveda, no sé si no era,、eh, tiene algo de relación con Paco de Lucía también, porque él tocó con él. Seguro. s o n tienen digamos... un disco de Kawali también, buenísimo, ¿Ah, p a k i s t a n í que es lo que vamos a escuchar ahora.、Ah, mirá, tienen mirá. un disco con, con el otro, no es con Nurrat, sino Duquende, con, con...、Ah, no, Duquende,、no. Poveda, Chicuelo.、Ah, y tocan con f a i s a l y Fais. Mirá. Con un p a k i s t a n í de Kawali. Mirá, qué b a n d a Sí, y bueno, entonces ellos hacían un contrapunto. Entre ellos dos, y de repente se abre otra parte del escenario y aparecen Gitanos de r a j a s t h a n Sí, el,、oh, sí, por eso.、Pareció. Estos <risa> que te digo, los de c、ah, ah, sí, ah, bueno, sí, sí. a w a l i Sí, Faisal y f a i s Con Chicuelo también、era. tocaron. Tienen un disco. Sí, sí. Ah, sí, mira. l、sí, Flamengo c a h a l i creo que se llama. Ah, bueno, y ellos siguieron. e l l o s siguieron yendo a, a San Pera de Riba con amigos míos también de otras bandas, s ¿no? De Coetus, por ejemplo, otra banda.、Claro. Eh, No, es una banda catalana que hacen. No es、eh, como Radio Tarifa, parecía, ¿no? No, ellos hacen percusión ibérica.、Ah, es interesante,、ah, sí. Coetus, muy interesante. Lamentablemente hace un par de años se disolvieron. Pero está la música, d i c Sí, sí, sí, sí, no, no, es impresionante. Ahí cantaron, por ejemplo, los primeros eran eh, eh, Eliseo Parra y Silvia Cruz, Seras Pérez Cruz. Eran los primeros cantantes. Y después se fueron ellos y entró ahora Carlos Denia al final, muy bueno también. Y ahí terminaron de disolver la banda. Que Tuve la suerte de ir a un lugar que se llama Pontos, donde hace, en un convento viejo alquilaron entre todos los músicos,、Ajá. en un convento que eso era bueno, me、entendés? Veías el cielo ahí, porque era una cosa de loco, ¿no? Tantísimos músicos ahí hacían. Eh, seminarios n o de músico para músico y fueron también muchísima gente. Creo que el último que llevaron fue a de acá a Juan Quintero. Y a, no sé si, si creo que fue solo. Bueno, y entonces d e América ponerle.、Eh, Juan Quintero de África, que e s un monstruo de allá. El Chabona o m a n u Divango, cualquiera, Fela Cuti, b e l í n no no, no, no, no, no, no. Traen este,、eh, objetivamente percusionistas o,、ah. o, o, o representantes de, de ciertas culturas que puedan entrar en, en, en seminario de Jambé,、claro. el, el Cajón、ah, un Peruano,、jambelita. voces e m、no、sé Sí,、señor. de Mongolia. <risas> Impresionante, bueno, un pontos eso, y tuve la suerte de estar ahí, bueno, justamente en la despedida de, de Coetus, donde, bueno, eso era impresionante, de o sea, cuánta gente, como no sé. Y estábamos en pandemia todavía, o sea, que ellos s e t u v i e r o n porque como eso es, en ese pueblo, era algo como oficial, ya lo hacían, el pueblo lo, lo tenía como. Como lo mejor del pueblo, digamos. Igual e a Claro, entonces lo que, lo que tuvimos que hacer es asociarnos todos como una asociación para poder entrar y no nos jodan. Porque era mucha gente, todavía、claro. pandemia. Así que bueno, fue una buena experiencia. Y, y eso fue Coetus. Bueno, y uno de los integrantes de Coetus, que es Fran, un amigo mío, él tuvo conexión con los, con los gitanos de Rascastán. En la India, en r a j a s t h a n porque él es un percusonista que andaba investigando esas cosas y se encuentra con ellos. Bueno, después vienen ahí, ellos, los,、eh, mi amigo lo s aloja en su casa, en c h a p e r a de Arriba, y ahí anduvieron bastante. O sea, que son bastante familiares con, con Cataluña, n o estos, estos de r a j a s t h a n Muy lindos. Lindo. Es, que, es que son gitanos, los ¿Son de r a j a s t h a n Entonces,、sí. con los flamencos. Sí, sí. Y, y es el viaje, ¿viste? Habrás visto la película、sí. de s a l a c h o d r o m claro, la de.、Sí. Tony g a t l i f que cuenta el viaje musical desde cómo sale de Rajasthan, la sí, India, sí, Afganistán, Egipto,、sí. hasta Europa del Este, sí, sí. y que termina ahí, justo en España, ¿no? con el、sí, flamenco.、Sí, sí. Está buenísimo. Bueno, nosotros trajimos un pakistaní para ahora, pero un monstruo increíble, un músico tremendo, que se llamaba n u s r a t Nurrat Fateh, Fateh, Fateh Ali Khan. Al -Khan. <risa> Ustad Nurrat Fateh Ali k a n Nació en el Punjab. Eh, una zona en el norte de la India, el idioma es el panjabí, es,、eh, es una lengua indo-aria de la región de Punjab, de Pakistán e India. Ahí hay un quilombo bárbaro hoy,、eh? no me preguntes, porque ahí hay posible guerra nuclear todo el tiempo, porque es la parte de la India que se dividió en el Pakistán y la India. En esa región donde estaban los Sikhs, era la región que Gandhi quería que permanecieran unidas. Y que los ingleses habían dividido todo el tiempo con ese, esa forma de divide y reinarás. Con el fin de、claro. todo imperio. Divide y disparar. Entonces,、eh, en la época que Gandhi le dan la independencia de la India, era muy difícil mantener todo eso unido. Había un odio racial muy fuerte. Entonces, contra todos los deseos de Mahatma Gandhi, se divide la India de Pakistán. Y del lado de Pakistán,、eh, queda como. Es islámico, ¿no? Ahí son de religión islámica. Entonces, y lo otro es todo hindi, hindú y sectas brahmanes, un montón de copudistas、sí, y de todo, de más al sur del budismo. Pero、no. toda esa unión de, de gente que vivía y compartía mercados, comidas y lugares, que vivían todos juntos, de repente explota en un momento el odio racial y quedan las fronteras marcadas y queda de un lado Pakistán y del otro、eh, la India. Pero el Rajastán es una región que acá Pablo Tamor tendría que describir porque estuvo ahí como unos meses.、Eh, es como esa frontera de la India que es, también es muy musulmana y que está ahí al toque del Pakistán. Y de ahí hay un folclore que se llama、eh, Kawali. El Kawali es、eh, una música, una forma de canto devocional islámico sufí. Que en realidad es originario de la India, es una música devocional sufí. Y los poetas、eh, se inspiraban en las escrituras y en las palabras santas de los santos que habían、eh, estado antes ahí. Y bueno,、eh, daban sus palabras, sus voces, sus poesías a esta música devocional hindú y, y rayastánica que es el kawal. En ese ritmo de música que en general se canta. Eh, sentados eh, como chinitos en el piso sobre tapetes y alfombras con una banda de música atrás, generalmente con un armonio tipo un organito y un sitar, por supuesto, y toda la percusión.、Eh, hay como una tradición de estos músicos de tocar así y de ir cantando cada vez más agudo, increyendo y cada vez más alto. Había un personaje que tenía muchos problemas físicos que era contrahecho, que se llamaba Nurrat, Nurrat Fateh Ali Khan. Que venía de décadas de una familia,、eh, perdón, no venía él de décadas, él era muy chiquito, pero venía de una familia que por décadas se había dedicado a la música devocional sufí, al kawali. Entonces tenía generaciones de músicos atrás y él empezó a cantar con todos sus problemas físicos y tal desde muy chiquito. Él nace en Lialpur, Efa s i Salabado y y a los 15 años actuó por primera vez en público. En el, en el chelum del papá, n o el chelum es、eh, una celebración chiita q u que ocurre cada 40 días después del día de Ayura, conmemora un martirio n o del día de Ayura.、Eh, y bueno, el, neto, el nieto de Mohamed, n o de Mahoma, es el, este personaje y se, se hace la fiesta por él. Y bueno, en esta fiesta el pibe la rompió toda y empezó a ser cada vez más conocido en la música pakistaní en la música del norte de la India. Es así que le decían el jilguero del Kawali, el tipo que tenía una voz que era increíble. Y es a su vez el músico que abre todo el folclore de esta región y el Kawali hacia Occidente. Porque el tipo es tan grosso que trasciende las fronteras del continente y, y va a tocar Europa. Y se junta con Peter Gabriel, y Peter Gabriel le banca conciertos y le banca discos, y lo lleva a grabar en eso que hoy se llama world music, que es la unión del mestizaje, de la música multicultural o multietnica, o si querés,、eh, cosmopolita, la música del planeta, que, se, que interactúan en esos oasis culturales que hay en el mundo, los lugares donde interactúan todas estas culturas tan diferentes. Él empezó a cantar en Urdu y en Punjabí, pero después se dedicó al Persa, al Braj, qué sé yo. Es, es un dios de la música, un tipo increíble. Se llama Nusrat Fateh Ali Khan, hace Kawali pakistaní. Y elegimos un tema que es para seguir moviendo la patita: Se llama Mas n a h r u m Si a l a Bachar. パテアポーチ Estás en f m l a s Chacras, la radio del Valle de Tras la Sierra. Somos el 104.9. Estamos en vivo charlando con nuestro amigo. Y veníamos de escuchar música pakistaní, Kawali. Y traje una mina que es、eh, rara. ¿viste? Se llama l a y a de Sela. Era una cantante mexicana, estadounidense.、Eh, vivió en Canadá a los últimos tiempos. Murió muy joven. Era una piba que tiene historia muy loca porque el padre、eh, era un tipo muy viajero, viste,、eh, que era mexicano, escritor, profesor de español, y se junta con una chica, Alexandra Caramés, que es fotógrafa yanqui, y son muy hippies, y en una caravana se van a viajar con los pibes, y se pasan años viajando. Entonces, l a y a el nombre igual que la capital del Tíbet, se le ocurrió a la mamá cuando ella tenía cinco meses.、Eh, empezó a, a actuar desde muy chiquita en esos viajes que hacía, incluso tenían un circo con las dos hermanas.、Eh, cuando tiene 19 se va, se deja a la familia y se va a vivir a Montreal. Conoce a Yves de r o s i e r y con él saca un disco, La Llorona. Que vendió, qué sé yo, medio millón de discos entre Francia y Canadá. Fue un boom impresionante. La piba tenía una voz increíble, un gusto muy fino. Una mina que, con un canto diferente, con una visión del, muy folclórica también de la música para ser gringa. Muy, muy interesante la aproximación que ella hace a ¿no? la música latinoamericana. Más tarde participa en Europa de un circo contemporáneo con Las Hermanas otra vez. Que era Pocheros, y después va a vivir a Marsella, pone el segundo álbum en órbita, se llama Montreal, Montreal y ahí se asocia a un percusionista que es François Lalonde y al pianista Jean Massicot, y arreglan y coproducen The Living Road, que es un disco increíble de ella.、Eh, bueno, un disco que le abre mucha popularidad también en inglés, porque ella las canciones le surgían en cualquier idioma, una piba que, que cantaba. O sea, no tenía cadenas, no tenía ataduras. Una mina muy libre para componer y para tocar. Se murió de cáncer de mama a los 37 años, muy jovencita. A nosotros es como una perlita. Cada tantos, por ahí un año, dos, me acuerdo de la Y. Digo, tendría que poner un par de temas de esta piba, porque la verdad q u era e algo diferente. Y elegí la frontera y el desierto. Hoy que hablábamos de Atacama, Chaco, ¿te Chaco, o acordás? Sí. Sí, sí. Y quedar obnubilado、sí. por el universo,、sí. sentirse chiquito como un total, como una, un grano de arena. En el medio de la nada. Un grano de arena con ojo, porque era testigo、sí. la inicidad.、Sí. <risa> pero te abruma, ¿no?、Sí. Impresionante. Bueno, acá hoy vas a ver que bueno vos ya viviste en Yacanto del otro lado y en Humahuaca. Acá es un cielo así. Esos, sí, sí, que sí, sí. totalmente. m i r a para arriba y se sí. cae. Sí, sí, sí, sí. Y está Canopus, y está、sí, Rigel,、sí. y está Sirio. Y estaba... Están todos, y todas, no sé quiénes son, pero、estrellas. están todos. No, yo estoy tratando <risa> de aprenderme los nombres. Qué bueno, ese e Centauri. q u interesante. l Alfa Centauri es,、eh, no, es el mío, del qué caballo. Del, qué bien. ¿Cómo es el. Yo soy de Sakita y bueno. Del, Muy bien. Centauro. Yo sí, me me s a Cada que... uno creo que sabe su estrella.、Eh, la mía es Venus. No、Venus. Planeta Venus. <risa> Hermoso. Ese se ve para el lado del sol, nada más.、Sí. n o puede ver al amanecer o al atardecer. Pero、sí. siempre para donde va a salir、yeah. el sol o se puso el sol. Qué bien. Porque como está entre nosotros y el sol, queda para ese lado.、Uh -huh. En el único horario que es visible es cuando está cerca del sol, cuando、claro. se va o cuando está por salir.、Yeah. Mercurio y Venus tienen esa particularidad.、Yeah. Quedan de nosotros para el otro lado. Para el lado del otro lado están Marte, Júpiter, Saturno,、claro. Urano, todo. Pero los únicos los que están para el lado del sol son justo Mercurio y Venus. Entonces... También a, en Humahuaca, ¿no? que también viví ahí. Tengo una hija que、sí. nació ahí.、Eh, me acuerdo que. En la Peña Blanca, t a n l o Sí, loco, sí. l e n o de churcales y espinas, y, y choloncas, y cardones, aram, airampos, y muchos amigos. Muy l i n d o muy l i n d o Bueno, también ahí veía. No sé qué es. Ahí puede ser, no sé, la constelación de escorpión, no sé qué cosa, pero yo veía una cholita ahí,、ah. una cholita cósmica, que después lo representé en, un, en una artesanía, en un arito. ¿no? Sí, s <risa> t yo tengo mi, mi, mis astros ahí que le pongo nombre s a mi manera, porque no,、vale. me representan o me, me sugieren cosas. Pero tenés conciencia de ellos, de e te v e siempre, siempre, siempre. De hecho, ahí en, en donde surgieron la poesía, esta que, que, que había recitado antes, en, ese, en esa mal llamada ruina, porque son antigales, lugar de los antiguos, ¿no? mm. eh, había muchos morteros, decían, ¿no? m o r t e r o Pero una vez conocí un amigo que estaba haciendo una, una investigación y justo ahí, en ese lugar del Oro Guasi, hay como un anfiteatro, está lleno de vegetaciones, lleno de espinas, ¿no? Pero en el medio. Hay una piedra blanca que sobresale de todo, es de cuarzo. Y es incómodo para subir. Pero si subís, tiene un montón de cuenquitos, un montón de cuenquitos así tallados. Y entonces yo decía, qué loco, este de cera habrá sido a lo mejor el lugar del, del pintor donde tenía ahí su, su, sus, tintes. sus tintes, sus cosas así. Eso al final terminó saliendo en, en la National Geographic. Y decía que eso era la, la, la constelación de, del sur, n o de, de, de esta parte. Entonces, como que esos cuencos que para nosotros son morteros, en realidad no son tan morteros. Creo que lo usaban como espejo, en vez de mirar para arriba. Llenaban de agua eso en una posición donde estaban las estrellas que querían ver、claro. y lo miraban y estudiaban a así. ¿no? así. Eh, a mí me impresiona, la verdad, porque、eh, todas las culturas tienen una relación con, con las estrellas: ¿no? eh, los mayas, los, qué sé, yo creo que ellos fueron los aztecas. Y los incas, y, todos. Y los todos incas, en con, el, el, con el Intihuatán y tantísimas cosas. Y lo, con lo donde van a, va a, hacen un un, un un edificio, una pirámide, donde van a ver específicamente una situación, tal vez、una、en vez un al momento año. al año. Sí, entra, es i m p r e s i o n a n t e En ¿no? un momento. Es impresionante, sí. Yo soy un desastre, yo solamente veo eso, pero me. me y parece un misterio gigante ¿no? y hermoso. la verdad, Me encanta la gente que, que se dedica ¿no? claro. a esas cosas y que sabe, el cinturón de Orión y,、oh, sé, y tantas cosas. Yo no lo sé. Está buenísimo. Bueno, ahora hay una aplicación en el celular que es buenísima,、ah, que se llama、sí. Estelarium. Y te la pones ahí, tocas y te pones a ver dónde estás en Merlo. Listo, Merlo está ahora y te muestra todo el cielo. Madre mía. Ahora, y si tocas unos botoncitos, te a r m a las constelaciones, los dibujitos. Los o sea、nodos. que ya no tenemos que hacer más t e m p l o s y esas cosas. Para, por Yo、favor. creo que sí, igual. Pero, pero al menos para aprender、sí. qué cielo hay acá、sí. arriba, es, es re fácil y lindo.、Sí. ¿no? Eso está buenísimo. Yo lo que te voy a d e s estaba en un cumpleaños de 15 bailando. Con Irene、uh -huh. afuera en un patio de tierra、uh -huh. y, y estaba escuchando la música también, pero por momentos miraba para arriba y flashaba porque me sabía un montón de nombres、sí. de las que estaban arriba y decías, puta, y esta es t á y esta es tal otra, y aquella allá. Y mirá, y la Cruz del Sur tiene abajo Alpha Centauri, y para este lado estaba Marte y Capela abajo, y Betelgeuse, la roja que es como Marte, que es la pata de Orión, va una de las de abajo, y a Sirio le apunta ahí derecho, e n toda esta es Sirio. Y un flash, boludo, q u e hermoso. Eso sería que te despierta nuevos cosmos, nuevos horizontes, nuevos universos, ¿no? Y los、bueno, desiertos y los lugares.、Sí. Mirar para arriba.、Sí. Cosa que nos cuesta tanto, ¿no? Porque andamos siempre ahí. Como que te, te, si tuviéramos una visera que no permite m i r g u a Buscando el mango、arriba. y boludeando en la vida que se te va volando <risa>、sí. y. como si fuera lo、sí. importante, ¿no? Mirando abajo para encontrar algo que no está, ¿no? Que se fue、ah. o, que, o que vos creías que y no existe. Sí, porque por ahí mirando arriba es más simple, ¿no?、Porque、te das cuenta de lo pequeño que sos y se derriban un montón de preocupaciones y de cosas, ¿no? Es, es buenísimo mirar para arriba. Como mirar a c i a adentro. Amigos, vamos a escuchar a Laia de Sela, la, fa, la canadiense mexicana que conmovió a todo el mundo en aquel momento cuando surgió. La frontera y el desierto. Música 遠くへ。 「どんどん」 え <'m> 「君と向き合うかもです」 「これ。 A mirar para el norte,、eh, medio abajo, así como a media altura, está el planeta rojo, es Marte. ¿sí? Marte. Más a r t e m arriba vas a ver a Orión, que es el cinturón de Orión, son las tres Marías. ¿no? Y tiene abajo de esas tres Marías como un triángulo con dos estrellas que están equidistantes abajo. La de la derecha es roja, es, es Betelgeuse. El planeta de los simios. Bueno, entonces, de Marte y de esa, de la figura de Orión, para abajo y medio para la derecha, cerca del horizonte, está Capela, que es una estrella muy bonita. Y ahí sobre Capela, ahí cerca de Capela, está el cometa verde que viene cada 50.000 años y que, por supuesto, no vas a poder volver a ver. Vos p e n s á que vino a la Tierra cuando estaban, no sé. Los Neandertals, otros humanos, otros homínidos anteriores a nosotros, en un mundo que sería muy diferente, que tendría bosques y lugares totalmente distintos, que después sufrirían glaciaciones, de todo, fue hace 50.000 años. Pensá que el hombre se cree que vino a América cruzando el mar porque tenía un puente de hielo ahí en Bering, entre Alaska y Rusia, hace. La última vez hace 13.000 años. Quizá antes muchas otras veces. Persiguiendo megafauna. Cazadores con lanzas, con puntas de flecha gigantes. Persiguiendo megaterios. Persiguiendo grandes búfalos, ¿no? Ese es uno de los eventos que se va a ver este año. El cometa este que puedes ver. Pero este año va a haber más fenómenos astronómicos que no te puedes perder. La super luna. Las lluvias de estrellas, un eclipse lunar, algunas maravillas del universo van a estar presentes este año. i n v e s t i g a un poco. ¿sí? La superluna es cuando la luna se ve mucho más brillante. ¿no? Esto se va a pasar cuatro veces este año: el 3 de julio, el primero de agosto y el 31 de agosto. Se va a ver esta luna. Después va a haber una luna azul. Que pasa cada tres años. Un eclipse el 14 de octubre. Se va a ver la galaxia de Andrómeda en diciembre. Por el invierno del cielo, ¿no? Se ve mejor en México y acá en el sur, a veces también.、Eh, bueno, las geminidas, la Vía Láctea, el suelo esplendor. Va a haber un montón de puntos astronómicos lindos. Como el cometa que está ahí afuera. s í El Z 2022. ZF o algo así. Nuestro programa se caracteriza también por tener poesía, porque la gente que hace poesía y que lee poesía y que disfruta de ese mundo como el Chaco nos visitan todos los programas. Es así el caso de Graciela Emilia Juárez, que nos manda una perlita todas las semanas. De Pablo Neruda. Explico algunas cosas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? ¿Y la metafísica cubierta de amapolas? ¿Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros? Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo viví a en un barrio de Madrid. Con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla, como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? Rafael, Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante. Mercados de mi barrio de Argüelles, con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas, el aceite llegaba a las cucharas. Un profundo latido de pies y manos llenaba las calles. Metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados, con textura de techos, con sol frío en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces. Desde entonces, sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales y Que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiarían. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales traidores, mirad mi casa muerta. Mirad España rota, pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España, pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis, ¿por qué? Su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. e s programa nos va llevando hacia otras regiones y nos vamos a meter con la música malgache, la música de Madagascar.、Eh, la música ahí es uno de los elementos esenciales de la cultura y de la expresión popular malgache. Es tan omnipresente que, con motivo de fiestas familiares o de la comunidad, bodas, bailes populares, o también durante las ceremonias religiosas tradicionales, Las misas, las exhumaciones, la tromba, la circuncisión. Ahí la música prolonga la vida social y cultural de la comunidad. En el sureste de la isla, los lugareños se reagrupan e improvisan tocando instrumentos músicos locales como el marobani, que es un xilófono malgache, el antranatrana o el coritzina, que marca la tónica de este último y simboliza la vida y el tiempo que transcurre. Ahí se improvisan los cantos. En las altas tierras, los g i r a g a s i son canciones tradicionales basadas en la moral. Utilizan refranes y son acompañadas de instrumentos de viento y de un tipo de tambor, el aponga, que es el que da la cadencia. Hay g i r a g a s i profesionales, compañías que se presentan cada domingo por la tarde en la casa popular Otranonpo Colona. En el barrio de i s o t r i en Antananarivo. Las fiestas locales, como la Fiesta Nacional, dan entretenimiento, el baile, las manifestaciones de alegría y de olvido, de todas las dificultades de la vida diaria. El baile en el campo a c o m p a ñ a la música, animado muchas veces por la orquesta local, que en el repertorio tienen la tradición y, y el modernismo también, ¿no? La costumbre exige que la orquesta y los participantes al baile sigan una apertura protocolar, ¿no? Tocan el himno, a la personalidad más importante le toca inaugurar el baile, la milonga. Y a medida de introducción, de t o d a s forman s e una cadena simbólica y por pareja giran alrededor de la pista. Después se ponen a tocar todo tipo de música. En el campo hay instrumentos, guitarras eléctricas, de todo, pero. De ahí surge una banda que se llama Tarika. Tarika en malgache quiere decir grupo, son de Madagascar. Son el grupo anterior de un Tarika Sami que vino después. Se formaron allá por los 80, pero debutaron por el 93 recién. Se mudaron a Londres y su primer disco, Sonegal, fue una colaboración con todos los músicos africanos de Senegal, la mayoría. Así que sus letras trataban sobre el levantamiento malgache. El levantamiento malgache fue una rebelión nacionalista contra el dominio colonial francés que en Madagascar ocurrió en el año 47 y duró hasta el 49, más o menos. A partir de ahí、eh, surge como un folclore y una reivindicación de la lucha revolucionaria ¿no? y de, de la independencia y también de los primeros diputados que metieron a la Asamblea Nacional Francesa de Madagascar.、Eh, bueno, personajes que hoy son históricos, ¿no? La banda se llama Tarika, Tarika Sami, de la isla de Madagascar y hacen algo bastante distinto a lo que escuchamos siempre: Senao Aminiagara. t e Swarifa, z e n a a m Karana, the Swarifa. See now, I'm glad I'm a p p y Sue r i a s e now, I'm glad I'm a p p y Sue r a Ravi、yeah. nuvi yetua manenjeneti, kilongavela yetua manofra yeti. Zenauamkara n a j a p i s h u a i f a Zenauamkara najapishuarifa. Estamos en vivo. Acordate que el programa sale los jueves de 10 a 12 del mediodía y también los sábados de 8 a 10 de la noche por Sierras Comechingones 107.9. Estamos en vivo con nuestro amigo el Chaco Luque que nos visita. ¿Cómo llegaste hasta acá, Chaco? ¿Viniste de viaje? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Me、bueno. contaron que vas a emigrar otra vez. ¿Qué onda tus viajes? ¿Pensás radicarte un tiempo en cada lugar? ¿Qué pensás? Sí, la verdad,、eh, cada... Cuando estoy acá no me quiero ir.、Y、cuando estoy allá me cuesta venir. Claro. Es el corazón repartido.、Mm. Pero, no, la idea es ir para volver.、No、<risa> Así que, nada. Ya hace casi un año que estoy por estos lugares. Dando vueltas. Sí, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Y me voy para abril. Empiezo a volver como las golondrinas, me voy a convertir en una golondrina que me parece lo mejor. Eso s fugace s visitante s del tiempo.、Eh, y eso, estoy acá con, con Pablo, que, el mismo de Villa Elisa, de La Plata, lugar poderoso, maravilloso, importante para mí. Ahí nació Chaco. Ahí nació Chaco. Ahí como, el, como, el, como el personaje. El personaje ¿no? Chaco, sí, sí. En la gruta del bosque. En la, la gruta、Basta. del bosque, sí, sí, sí. Muchas cosas pasaron. El, ¿Cuánta el, agua, no?、Por、el uf, El militante revolucionario que se quería hacer artesano. <ríe> y, Y, y un montón de cosas. Podríamos estar Mirá, muchas noches no, hablando no, de vaya, cosas. No, no vamos a poder h o s Y de música y de todo. Exactamente. Bueno,、sí. pero qué alucinante que hayas logrado venir y que nos visitaste y te hicimos la nota y pudiste charlar algo. Igual viste que hoy con el WhatsApp me p u e d e s mandar bochas de audios y cosas que yo los paso acá. Podemos conversar y alguna s de esas cosas, anécdotas cosas que te guste contarme, las podemos sacar al aire porque. Nos gusta, está buenísimo el intercambio. Qué bueno. ¿Y bueno, estás escribiendo? ¿Cómo va eso?、Eh, estoy de vacaciones. Ah. Ah. No, porque mi relación con, con, con la poesía es, es muy especial. Yo no me pongo a escribir así cada día cuando me levanto. No, cuando、claro. estoy, ¿no? Es cuando me visita el duende. Y entonces el duende pues, está de vacaciones como yo, así que no nos encontramos todavía. Igual acá es tan inspirador que.、No、sí, sé, quizás. Te llevas un montón、momento. de imágenes. No, eso de seguro.、Cara. De sensaciones tan hermosas, de tantos aromas. El hecho de estar nomás ya es saludable en este lugar, ¿no? tan bendito, tan maravilloso. Con tan, tanto poder ¿no? de la naturaleza. Yo me crié en el monte, como le decía antes, ¿no? en el Chaco. Pero este es, es distinto, es como, no sé, un, un monte benévolo, ¿no? Donde todo es benévolo. ¿no? Vos, no sé, rozá una planta y sale un aroma rico. ¿eh? Si yo agarrá cualquier, cualquier hoja y tiene un, un aroma increíble, y todos tienen propiedades medicinales, ¿no? A mí estar acá es como, no sé, digamos, como sería el paraíso de tantísimos. Yerberos de todo el mundo. ¿no? ¿Cómo se llamaban las yerberas que me、dijiste? Las de Cataluña se llaman trementineira. trementineira. Sí, sí, sí. Que quedan pocos, ¿no? Pero todavía. ¿Conociste una? Estuve a punto, o ¿no? ah, no, sí, Personalmente. ¿Ya、sí. la vas a conocer? Sí, pero igual en la ciudad una vez estaba medio jodido y, y me, me dijeron de una que está en, atrás de l m u s e o de Picasso en Barcelona. Una botica muy, muy interesante. Ahí la María se llamaba. Hay,、eh, hay, a y por suerte, ¿no? Por suerte son esos, esos seres que que van por el camino de la medicina, a ¿no? La medicina ancestral, la medicina de siempre, ¿no? Que está en la planta, ¿no? En realidad no está en la farmacia la medicina, la medicina está siempre en la planta. En la tierra, en el monte, en el cerro, en cualquier, en cualquier lugar natural. Yo creo que antiguamente todos sabíamos de las plantas, ¿no? porque cuando algo nos dolía o, o nos quejaba de algo, interpretábamos ¿no? qué planta nos iba a, cuidar, a curar. De hecho, hay todavía en Bolivia los callahuaras, ¿no? una comunidad de curanderos. o s e l l Es, esa comunidad es interesante. Se, se dedican a curar, a curar todo, ¿no? Curar a las personas, los animales, la, la casa, claro, el lugar. Y, y por suerte esas cosas todavía están vivas acá. Y, y eso, me voy con, con un montón de, de riqueza ¿no? y de salud. ¡Ah! Y de olores, y de Mucha、magia. agua buena ¿eh? y la magia de mi melena. Y, no, y la magia siempre... <ríe> sí, y volver a ver el champaquí, aunque sea de atrás. Antes lo veía del otro lado porque yo vivía en j a c a n t o Era otra historia, otra, otra cosa. Acá me gusta más. Sí. Sí. Está como más grande acá, n o se ve más grandote todo,、sí. la sierra. Sí, lo ves como más de cerca. Pero lo que más me, me gusta, digamos, es el, la vegetación, porque hay un microclima acá, que no claro, tiene del otro no, lado.、Nada. Del otro lado le da de frente. Y, y claro, no hay nada, ¿viste? Los o sea, pequeños arbolitos ¿no? están inclinados,、sí. ¿no? h a c i un lugar. Eso es, eso es notable.、Acá、hay、este、como、lugar. un oasis muy loco, ¿no? g í n a t e lo que debe haber sido este lugar antes de que lo hicieran pelota, porque durante muchos años cortaban árboles para、sí. ser durmientes. Sí, acá sí. pasaba el tren acá、Ajá. cerca.、Mirá. Pero es un lugar increíble todavía. Vos ves Córdoba、sí. en general y está toda hecha mierda, ¿viste? Y acá todavía hay un oasi s que hay que cuidar. Yo lo veo acá como un vergel en cuida, maravilloso. e n cuidar es, este lugar. Este es un vergel maravilloso de vida, de, de benevolencia.、Digamos. Es una abundancia increíble. Ya te digo, es solo respirar, ¿no? O sea, t a n t o aromas, ¿no? Eso no existe en ningún lugar. O e s m o g u en los lugares. O qué sé yo, tantas cosas o, o desechos siempre jodidos, ¿no? Y acá es todo, respirar y así,、mmm, qué huele esto?、Mm, está está limpio, es t á limpio, ¿no? Y se hace en un lugar muy cuidado, sí, muy sin.、Sí. Y muchos perfumes, s ¿no? Perfumes naturales, de flores naturales, como dice la canción. <risa> bueno, nos vamos a seguir festejando igual, ¿eh? Nos v a m o a m o s u n o s días sí, sí, y vamos de、sí. coda. Por favor. Vamos a tomar unas birritas. Por favor, por favor. Bueno, amigo, te quiero mucho. Yo también. Y al Pablo Tambor, que está acá, que no habló nada, también, también. lo quiero mucho. Bueno, Yo... amigo, estamos... tus poemas van a seguir saliendo in eternum por acá. Un abrazote enorme. Nos vamos a ir con un tipo que se llamaba, era panameño, un acordeonista de la hostia,、eh, considerado, no sé, el atlas cultural, el músico. Eh, con aires t a b l e i o s el tipo se llamaba Escudero, es el orgullo t a b l e i o nombre que después se lo cambió por el 5 estrellas. El tipo más de los montañeros de la música panameña, el más capo de todos, se llama Alfredo Escudero y tiene una banda,、eh, tenía una banda que se llama La Salsa Montonera, nos deja un tema para irnos. Se llama La Escoba. Con Ale Garrido en los controles, somos la mestiza y esto de es Radio Las Chacras.